Atención. Atención. Atención. Llegaron los reyes del perreo. Ah. Ah. ¡Esto es roce! ¡Eh, Uti, s no toque s ese botón, que... Hoy salgo y me pongo como un perro salvaje. Así que m a m i v o s pone s d e s e n c a j e que hoy en mi cuarto vamos a armar un montón. チコス、コスペッレアト。 チキンありがとうございます。 Vamos subiendo el porcentaje de perreo. Perreo. perreo. perreo. Choc, chop, chop, chop, chop, chop, chop, o p chop, chop, c h o o p chop, chop, o p o p chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, c h c o p chop, o p chop, chop, chop, chop, chop, c p chop, c h o o p chop, o p chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, c h p chop, chop, chop, chop, chop, c o p c h chop, c o p chop, c h o o p c h o o p c h o chop, chop, c h o h o p chop, o p c h p o p c o c o p o p c p c h o o てんき